Hola oyentes de Farco. Hacer música. Ese es el fin del proyecto Música de Acá, llevado a cabo por 14 organizaciones barriales y un programa de la Universidad Nacional de Tucumán. Las bandas de diferentes barrios de la provincia de Tucumán se perfeccionan y se relacionan en clínicas llevadas a cabo en un centro cultural barrial llamado Caracol del Norte. El objetivo a corto plazo es grabar un CD que reúna las canciones de las bandas barriales. El esfuerzo, el talento y el trabajo colectivo de organizaciones e instituciones hacen posible este sueño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 importantísimo como acercamiento y puede generar esa mixtura que tenés hace rato entre las instituciones, las organizaciones y bueno la gente que participa independientemente como nosotros. Los grupos que integran este proyecto provienen de diferentes puntos de la provincia. Bandas de rock, rap, folclore y cumbia, formadas en diferentes barrios de Tucumán, se encuentran todos los jueves a tocar y a trabajar con la voz, el ritmo y hasta con la expresión corporal.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 Con una ley nacional que fomenta la creación de un banco de música independiente, esto representa un modo de acceder a lugares que antes se consideraban un sueño para cualquier músico de Argentina. Y eso está bueno porque va a generar en ello otra cosa de lo que es la música también, de verla más cercana, de no verla tan lejana, o, o algo de élite, porque ya la música ha dejado de ser de Reportó Javier Zadir desde el colectivo de Comunicación Popular La Palta Tucumán para el informativo Farco.